Bueno, en la última salida hablábamos eh, sobre la causa armada, o sea, sobre las causas armadas, específicamente la que existe contra Marcos Bazán, quien, bueno, para actualizar un poco, esta semana fue condenado finalmente y se espera su sentencia el próximo 2 de junio. Y como contaba Claudia, eh, aquella vez eh, referente de esta lucha, o sea, de la lucha contra las causas armadas, Eh, bueno, estas son frecuentes en los barrios, como parte de las cajas chicas de la policía y las fiscalías. Pero también esta práctica represiva es una herramienta para atrapar eh, otros negocios del poder, como por ejemplo las redes de trata, como contábamos que sucedía en el caso de que se efectivizara la condena contra Marcos Bazán. ¿no? Eh, bueno, y también con esta práctica... Eh, tanto policía como fiscalía se intentan también callar a referentes barriales, como el caso de Juan Manuel Moreno, de quien les quería contar hoy. Eh, Juan Manuel Moreno es un dirigente social de una organización piquetera de zona sur del conurbano bonaerense. Esta organización es parte del Bloque Piquetero Nacional, es una organización apartidaria que venían realizando tareas comunitarias y sociales en el barrio. Además de un conjunto de denuncias por trata y narcotráfico, entre otras cosas. Eh, la policía de Almirante Brown, junto al intendente de, de ese entonces, Darío Giustosi, eh, le arma esta causa con testigos falsos y sin ninguna prueba en su contra. Eh, Juan Mare, eh, Juan Moreno actualmente estaba cumpliendo una pena privado de su libertad en la unidad 31 de Florencio Varela Y si les parece, bueno, vamos a escuchar eh, este primer testimonio donde desarrolla las tareas que venían realizando en el barrio, eh, sobre, sobre cuáles eran las denuncias que venían haciendo con esta organización y sobre cómo le arman esta causa por estas razones. Dale. Nuestra organización empezó de alguna manera a crecer a lo largo y a lo ancho de donde somos más fuerte más fuerte en el distrito bonaerense de Almirante Brom. Este, y empezamos a hacer de alguna manera una piedra en el zapato no no se nos escapaba nada de los barrios de, de almirante brom de alguna manera venimos de una larga trayectoria de tomas de tierra ¿no? como por ejemplo en quilmes en avellaneda este lonchan eh, la última 1400 casas a media terminar en el barrio de leo este en eh, Capital Federal, bueno, tantas otras que por ahí hoy se me, se me escapan, en Villa Madero, inclusive coordinando con otras organizaciones sociales. Un 5 de julio me levanta la policía de la puerta a mi casa, este, acusándome de una riña, después me terminan fichando por un supuesto lesiones grave y después me terminan llevando a juicio por un... Supuesto homicidio, en el juicio queda claro que yo nunca estuve eh, en el hecho, pero sin embargo la policía sigue eh, acusándome con testigo, con un testigo falso principalmente, eh, que a aluce de que este yo bajo de un coche y entrego 30 armas de fuego o sea, aproximadamente. Eh, nunca se encontró un arma de fuego, nunca se me hizo una parafina, nunca se me hizo este, un allanamiento en mi casa, no, nada la verdad que una vergüenza pero casualidad que me toca una fiscalía que este ya nos conocíamos por la toma de una de una casa la cual se la sacamos a, a un a un señor comisario también de almirante bro este yo casualidad que los que me, me llevan en ...detenido en su primer momento... ...también era la policía de Almirante Brón, ¿no?... ...la cual nosotros veníamos denunciando fuertemente... ...por trata de personas... ...bueno, todo eso no, nos empezó a... ...a llevar a que teníamos que buscar de alguna manera algún... ...algún padrino, alguien... ...de, de un escalafón mayor... ...y decidimos tomar el departamento central de policía... ...de La Plata... reunido después con el señor Maskin, todo toda su, su cúpula, denunciamos la trata de personas, denunciamos este cómo se vendían las comisarías, cómo se pagan, y bueno, todo eso no, nos empezó a traer enemigos, tantos políticos como ya de, de fuerza. Y, este, eh, escuchando este primer audio, Juan Moreno nombraba a Hugo Maskin, Hubo más jefe de la policía bonaerense por aquel entonces y está ligado a la investigación eh, por el asesinato de José Luis Cabezas en Pinamar, eh, acusado también por persecuciones a estudiantes secundarios de La Plata y trabajadores en lucha, entre otras denuncias, hasta hacia, bueno, este, el jefe de, de la bonaerense, ¿no? Y antes de escuchar el último audio, Eh, quería destacar que Juan Moreno fue torturado, incluso hasta estuvo desaparecido dos días antes de que lo lleven a declarar por lo que se lo acusaba. Y también en este último testimonio eh, va a desarrollar, eh, o sea, vamos a ir viendo también en el relato eh, las características en común cuando las fuerzas arman causas. Bueno, todo ese desarrollo a lo largo y a lo ancho de, del distrito nos llevó a tener enemigos. Érase así que mientras me torturan en la comisaría, este escucho cuando habla el jefe eh, Antonio Vegas, en, en ese momento el jefe de la distrital, con el director de, del centro de monitoreo, Marcelo Fila, y ahí supuestamente Fila le devuelve el llamado diciendo que Darío este daba el ok, que, que me fichen y, y me laven y me plancha Después de torturarme, romperme los dientes, Este, todo lo que pasé, desapareció todo día todo este me encontré en una fiscalía la una fiscalía que vuelvo a reiterar este ya nos conocíamos por la toma de otra casa o sea que todo el juzgado de loma ya nos conocía también porque más de una vez habíamos ido este a apoyar a las puertas de, del juzgado de loma distintas causas no de gatillo fácil este Eh, víctimas de, de distinta índole y empujábamos causa con, con fiscales generales y bueno, la contención a la familias víctimas de esas causas ¿no? o sea que los actores no nos conocíamos todos no tuve oportunidad de ofenderme ni, ni nada pero bueno, se condenaron a 14 años sin prueba, fui el único que declaró a uno de los asesinos lo dejaron libre diciendo que es inimputable a los otros los condenaron Este, obvio ellos eran cuatro hermanos murieron todos callados yo fui el único que declaró este fui el único que aportó pruebas, fui el único que este llevó testigos pero bueno la fiscal se tomó el tiempo de, de tirar todo tipo de defensa y argumento diciendo que los testigos declaraban a favor mío porque yo les había regalado la casa tres años atrás y la causa siguen sí, apelada, nunca me dieron respuesta de nada ahora se perdieron los audios mucho menos voy nadar ahora y es este una manera de proceder muy parecida a la de marco baszá donde verdaderamente este dejan libre a uno de los de los acusados este al otro no se lo juzga y se condena a Este, a un muchacho que nada que ver, ¿no? En este caso yo me siento muy identificado con esa causa, me pasó exactamente igual, no tuve manera de defenderme. Bueno, como escuchamos, eh, ahora también Juan contaba esto de que no le, pre o sea, no le dejaron presentar los testigos, ¿no? La fiscal, eh, por eso hace unos tres años más o menos, realizamos un radio documental Eh, sobre quién era Juan y, y, bueno, qué era lo que hacía en el barrio, digamos, desde la Resistencia Unida Popular, esta organización piquetera que, que, que a la que pertenece. Y el radio documental está hablando, eh, hablan desde, bueno, de las personas que militaron con él y, y su familia. Y, bueno, lo que Juan también nos, nos contaba en esta entrevista era sobre la situación alarmante de, de esta unidad, de la Unidad 31 de Varela, frente a la pandemia, ¿no? que no cuenta con acceso a la salud, a, a una buena alimentación, y que las familias o las visitas eh, son las que cubren este abandono estatal y que ahora con la prohibición de las visitas eh, se está grabando cada vez más esta situación de tortura que sufren las personas privadas de su libertad. Y bueno, con respecto a esto, eh, quería agregar este dato de que bueno las, las cárceles eh, son eh, grandes negocios del Estado, que es un tema para desarrollar en otro momento, pero más o menos para que nos demos una idea, eh, el, el Estado, por cada persona privada de su libertad, debería destinar entre 40.000 y 60.000 pesos, que dadas las condiciones en las que se encuentran las cárceles y la falta de acceso a todo, eh, bueno, no, no estaríamos sabiendo a dónde se está destinando ese dinero, ¿no? Eh, así que, bueno... Les quería comentar también, aparte de lo de Juan Manuel Moreno, que esta semana también estuvieron sufriendo eh, persecuciones y represiones eh, otros referentes de la lucha anticarcelaria, la lucha antirrepresiva, eh, como fue bueno el, el caso de la familia Cuellar. Y bueno, lo quería comentar para darle un poco más de visibilidad a, al tema, y eh, la familia cuéls junto con otros familiares además están haciendo un programa de radio también eh, que sale todos los jueves por radio semillas que, que también lo estamos subiendo grabado y bueno este último jueves este ayer más precisamente eh, alfredo estuvo comentando digamos todo lo que estuvieron sufriendo esta semana quería comentar esto del programa porque está bueno también para este dar visibilidad digamos a, a los familiares y las voces no detrás de los muros